Mis amigos, bienvenidos al show. Estamos comienzo a un nuevo programa de esta propuesta musical que hacemos semana a semana y hoy lo vamos a hacer con un tema eh, clásico que lo hemos conocido en muchas versiones. Un tema que lo hemos conocido en versión folklórica, en versión tropical, inclusive hay una versión digamos pop rock por ahí también en la vuelta. Ha sido versionado por numerosos artistas y conjuntos musicales de fama internacional a lo largo y ancho del planeta. Existen más de 300 versiones de este tema, que es una canción popular venezolana con letra y música de Simón Díaz. Integra La uh, or apareció por primera vez en el año 1980 y ha sido objeto de valiosos reconocimientos y se le considera la más famosa e importante canción llanera de Venezuela. Comenzamos este bienvenidos al show con esta versión de Rey Cóndor de Manuel Galván Caballo Viejo. Y la música ahora de Los Bukis, banda mexicana, fundada en el 72 por los primos Marco Antonio y Joel Solís, ambos con tan solo 13 años de edad. Su primer éxito fue Falso Amor. Y su estilo se hizo muy popular en Latinoamérica, especialmente en México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos. Vendieron en un año 1 millón de discos obteniendo así un disco de diamante, además de ganar premios Billboard como mejor grupo latino entre el año 82 y 95. En el 94 su disquera Fonovisa Record propuso a Marco Antonio Solís se lanzara como solista decisión que generó desestabilidad en el grupo al salir el álbum Inalcanzable, el último álbum que eh largan con Marco Antonio como vocalista con el nombre ese álbum de Marco Antonio Solís y Los Bukis. El 18 de mayo del 96 realizan su último concierto en Guadalajara donde se despiden del público dando gracias por los 20 años de éxito que tuvieron. Marco Antonio Solís inicia entonces su carrera como solista Los Bukis y este clásico ¿Quieres ser mi amante? Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor amante vivir o morir vivir o morir con contigo vivir o morir vivir o morir es per mia amante vivir o morir vivir o morir con contigo vivir o morir vivir o morir es per mia amante Y nos vamos ahora a un estrero, la canción Summiting Stupid, algo tonto, canción compuesta por Carson Park, grabada originalmente en el 66 junto a su esposa en el, dio, en el dúo Carson and Guy, pero que la versión más famosa fue la que grabó el año siguiente Frank Sinatra cantando a dúo con su hija Nancy Sinatra. Fue el primer y único caso de un dueto conformado por padre e hija en alcanzar el número uno en los Estados Unidos. Ahora, bueno, el estreno, Palito Ortega la canta junto a su hija Rosario en una versión bastante interesante. Esta canción es un adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum que completará la trilogía que arrancó allá en 2017 con Rock Crabble Rock and Roll y luego siguió el 2018 Románticos y ahora en el 2021, aunque estaba pactado para el año pasado, el lanzamiento se postergó por la pandemia, este año 2021 se estará lanzando Sing, el último álbum de esa trilogía que está llevando adelante Palito Ortega. Eh y y esas melodías, ¿no? que marcaron toda una época de la mano de grandes y valiosos artistas, de eso se va a tratar el disco Swing. Aquí entonces el estreno de este tema Algo tonto en la versión de Palito y Rosario Ortega. Que bien yo corriendo hace tiempo el mi corazón Que no puedo disimular tampoco sé cómo explicar esta sensación Cómo sabía sentido nada parecido dentro de mi alma Tal vez sea algo to preguntarte así de pronto si me amas la vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos por eso hay que dejar que el corazón pueda La alegría que nos da el amor. No hay nada más hermoso que vivir ese momento en tu corazón. No es bueno no decir lo que te pasa sobre todo si se trata de amor. Es tonto reprimir el sentir. Más sincero de tu corazón La vida va pasando Y van quedando Solo los muros Venimos ahora a nuestro país, compositor, guitarrista, cantante de música popular uruguaya, nacido en Montevideo en el 54, también dedicado a la labor docente, así como a la investigación y difusión en torno a las relaciones entre la música y la cultura. Desarrolla una militancia en torno a los derechos humanos a la edad de 9 años, comenzó sus estudios de guitarra, pertenece al grupo de artistas llamado Generación del 78, la cual incluye también a Mauricio Valle María, Fernando Cabrera, eh entre otros. En el 79 compone junto a Mauricio Igual la canción La redoblal, la cual se convirtió en un símbolo de la resistencia en aquellos años. Un hermano suyo se encuentra aún desaparecido desde hace más de 30 años y al mismo él dedicó esta canción Visitas. Aquí la música de Rubén Olivera. que te sientas, así podremos descansar, la calle está tan peligrosa, a la hora que sole llegar, es que a partir de mis insomnios, vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros. Para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo? Y nunca te puedo escuchar. Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes. Te estoy otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos. No cuidamos de vos, pero lo no es llevándote unas flores. Si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles. Y hoy te quiero cobijar, la calle está tan peligrosa. A la hora que sole llega. Si te preparo ya una cama. Sans no tengas que marchar es que ni olvido que tú vienes. Te estoy otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vilos. Y que entendes cuando una parte mía busca la alegría. Y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tú sobrevivientes. Si a veces te sienten volver es preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos ahora sabemos A que se llama soledad Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá es que no olvido que tu vienes aquí de este otro amar de a visitar que siempre cuidas a tus vís como cuidamos de vos pero lo no he llevando con una flor. Calle de la Aduana donde creciendo aprendí a las bóvedas, al Watson, al Guruyu, desde aquí mi recuerdo emocionado por las horas que viví y continuamos en nuestro país guitarrista, cantautor uruguayo nacido en Montevideo Roberto Darwin, en el 70 participó del primer festival mundial de la canción latina en México allí agotó una serie de presentaciones y le presentó en algunas universidades en California regresó a Uruguay en el 73 pero debió eh, volver a viajar casi enseguida a Madrid debido a la situación política que vivió en Uruguay en aquellos años, por esa época su trabajo se marcaba en el contexto de la nueva canción latinoamericana. En Alemania fundó el grupo de fusión Arrabal con músicos alemanes, españoles y ecuatorianos. En sus últimas producciones se nota un interés en la música eh folclórica del Uruguay, creando nuevas formas de expresión para la guitarra con ritmos como el candombe y la milonga. Entre sus canciones más populares se encuentra Soy latinoamericano y por supuesto eh esta eh del Gurujú. Su canción ha sido interpretada por artistas como Celia Cruz, eh Jaime Roos, Adriana Varela, entre muchos otros intérpretes. Aquí en bienvenidos al Gurujú, Roberto Darwin y esta milonga del Gurujú. Vamos a la calle de la Aduana donde creciendo aprendí. A las bóvedas, al Watson, al Gurujú desde aquí mi recuerdo emocionado por las horas que viví. Al Bodegón La Telita, a Lito y a Rafael, semiduro y vino tinto bajo el ojo de Gardel. Al Maestro Tito Cabano, privilegio que me honra haber nocheado con él. Ah, Bodegón La Telita, Esto de fruta y verdura donde a cantar empecé Mi ciudad se mete al agua por la escollera zadandí Son balances de caña y el aparejo de un chiquilín Tinta gente de medio mundo del Engue el Engue y de Calderín Debo botella en la roca sueca notada en el maletín La botella, la roca, su encanutada en el maletín del guruyú y en los tambores, pa'l guruyú va mi corazón, del guruyú de amor y dolores, canto el milongón. Música La noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá en el bar del hacha helas de copas quiere brindar. La penúltima y no vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y no vamos porque mañana hay que laburar del guruju viene los tambores palguruju va mi corazón del guruju de amor y dolor descanto el milongón traga esta melancolía que trae consigo la evocación Me pinto de colores bon de vidianos el milogon Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción Llévatelos que quieras que aquí en el alma tengo un montón Llévatelos que quieras que aquí en el alma tengo un montón Del gurujung y de los tambores Pa'l gurujung va mi corazón del gurujung De amor y dolores Canto el milongon Del guruyú Y en el los tambores Y va mi corazón Del guruyú De amor y dolores Canto el milongon Y en el los tambores Al guruyú Va mi corazón De amor y dolores Canto el milongon El guru juega en los tambores, pal guru zumba pa mi corazón. De amor y dolores canta el milongón. Ay, prácticamente olvidado Óscar del Cerro. Nació en Florijo Huaréla, provincia de Buenos Aires en el año 1921. Debutó como solista en Radio Belgrano en el año 1950 y si bien su fuerte fueron las canciones sureñas eh como milongas, estilos, cifras, en la estancia de la, Val la Valeria de Cañuelas donde se organizaban fiestas camperas se consagró Óscar del Cerro, al igual que artistas como José Larralde o Argentino Luna participó de esas enormes fiestas y ahí fue un poco la consagración como artista. Falleció en Quilmes el 6 de marzo del 98. En esta ocasión vamos a escuchar una milonga llamada Dando en el Blanco, según mis datos, compuesta por el mismo Oscar del Cerro y con Alberto Gregorio Márquez. Gregorio Márquez era escritor uruguayo, eh Juanacio Norumoya del 83 que luego falleció en Buenos Aires allá por el 60 y pico se había radicado en Argentina, es autor de 4 libros todos con con temática campera. Eh algunos de estos datos eh tanto de Oscar del Cerro como de como de Walter Márquez eh, eh se encuentran en un libro muy interesante que se llama Diccionario del quehacer folclórico argentino de García Martínez e Ismael Russo eh, a quien es muy recomendable para el que le gusta profundizar en el tema del folclore ya que implica un trabajo biográfico de 500 páginas sobre intérpretes, compositores, cantores recitadores y más vamos a compartir entonces dando en el blanco Oscar del Cerro ¡Sal a la patria, que adora patria! No es novia traidora quien ser patriota, es honor. Yo no más rindo al rigor de la crítica constante, y siempre voy adelante donde lo nuestro peligra, porque a mí no me denigran los que otros creenden denigrantes. se me llama porque a lo mío no dejo pero he de morir de viejo orgulloso de esa fama sepa el que así me proclama que no cedo ni una darme porque yo sé acomodarme entre los montes de espinas y cruzo por senda fila sin temor a lastimarme achican los que creen que me sobran en valía yo no discuto la mía ni pido que me la den pero no ha de existir quien pueda mi mente mañar y a mi sentir y pensar no han de ponerle cadenas el león no tendría melena si se dejara esquilar curar no es pretendido en entremedianos cantores un yuyo en tanta flores pasa desapercibido pero si el yuyo ha tenido que tiene sabia nativa ninguna larva nos iba a de alcanzarlo a dañar se he podido comprobar que el tiempo agranda y culti आ Y el final hoy de este Bienvenidos al Show con Los Cuatro Soles, uno de los conjuntos de mayor popularidad dentro de la música latina. Desde su comienzo en el año 69 ha logrado mantenerse en la cima. Su historia tiene inicio en la ciudad de La Plata, junto con el cantante Beto Orlando, de quien luego se separan y Beto Orlando inicia su carrera solista. En la actualidad el grupo sigue vigente de la mano de Raúl, Caglioti, fundador del grupo y actual director musical. En el final hoy los 4 soles hasta que amanezca. ¿Cuántos bailaremos y juntos veremos la mañana fresca? Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor. si lo encontrar no lo vamos a sacrificar no mi amor hoy nos amaremos hoy nos quedaremos hasta que amanezca cuantos bailaremos y juntos veremos la mañana fresca es propicio el tiempo para amar no lo vamos a desperdiciar no mi amor